y eh, estos días hemos estado trabajando eh, distintos recursos bueno ahora mismo solamente hemos utilizado nuestro nombre para, para personalar nuestra nuestra voz es un instrumento es un instrumento musical no solo cuando cantamos sino en, en nuestro en nuestro discurso habla ¿vale? y hemos estado utilizando bueno eh, eh, para, para hacer pequeños conciertos eh, esos elementos que eh, que están inscritos ahí al fondo que serían... Bueno... Eh, yo, yo iba... Igual que ahora he ido indicando con, con, la, con la batuta un poco eh, la entrada de cada persona... Eh, y iba indicando mediante números 1, 2, 3, 4, 5... el Distintos materiales que podíamos hacer con algo, ¿vale? Uno era los sonidos de nuestro... de nuestro aparato digamos que bueno pues todos los sonidos que podemos hacer con la eh, con la lengua con la propia respiración o con, o con la expulsión de aire ¿no? como que no llegan a ser por sí mismos palabras ¿vale? ni, ni, ni siquiera eh, fonemas ni, eh, ni, ni ni elementos del, del lenguaje eh, hicimos también eh, unas sesiones dedicadas a las a las onomatopeyas, en las que intentábamos escuchar sonidos eh, alrededor e intentar convertirlos en, bueno, en algo que lo pudiese imitar nuestro lenguaje, ¿no? como cuando imitamos un pato y hacemos cua-cua, pues, pues intentar eh, imitar cualquier otro sonido que... y ver cómo, cómo traducirlo tanto a un lenguaje escrito como a, como a como un lenguaje sonoro. Eh, utilizábamos también eh, palabras y relatos y, y la y, y, y una letra de nuestro... la letra de nuestro... de nuestro DNI eh, No sé si queréis que hagamos entre... entre todos ahí un intento así un poco... un poco rápido de poner eso en... en orden Una cosa que es muy importante para lo que para para, para este concepto que estamos intentando eh, realizar es que, o sea, si yo os hago una indicación y vosotros no entendéis lo que os estoy diciendo o hacéis otra cosa, no pasa nada, ¿vale? No hay nada de lo que hagamos que esté mal, aunque, aunque yo eh, propongo una cosa, si tú haces otra no pasa nada, ¿vale? Eh, entonces que no os preocupéis por lo que, o sea, si yo os digo, si yo os digo 2, y no sabéis muy bien lo que es, bueno, pues no pasa nada y si no tío si que es caso tampoco pasa nada, ¿vale? Eh. Y se trata un poco de explorar, ¿vale?